Y en el día de hoy se va a presentar por séptima vez el proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos en contacto telefónico con Silvia Ausburger. Ella es actualmente diputada provincial en Santa Fe, fue diputada nacional y participó de la campaña, participa de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Hola Silvia, Pepe Frutos desde el informativo de Farco, la saluda. Buen día, Pepe. ¿Cómo está? Muy bien, Silvia. Muchas gracias por atendernos. Usted integró la comisión redactora de este proyecto, ¿verdad? Así es. Yo integré la comisión redactora que en el año 2015 eh, trabajó para elaborar una nueva versión del proyecto que venimos presentando desde el año 2008. En el 2008 fui la, la primer diputada que presentó el proyecto junto a 21 diputados y diputadas más. Uh -huh. Hoy tenemos 71 firmas, que es, vamos a, a presentar hoy, el como usted bien decía, por séptima vez el, el proyecto que siempre ha perdido el Estado parlamentario y que, que tenemos el convencimiento de que esta vez sí va a ser discutido y aprobado en el Congreso de la Nación. Silvia, ¿qué dice el proyecto? ¿Qué es lo que dice el texto? Plantea la legalización del aborto hasta la semana 14, a partir de la semana 14, habilita la interrupción del embarazo en las causales que hoy es legal, es decir, riesgo de vida o de salud o violación de, de la mujer. Y además incorpora todas las cuestiones en relación a las personas menores de edad aprobadas en el Código Civil y Comercial en el año 2015. Silvia, y esto debería hacerse en hospitales públicos y también ser cubierto por las obras sociales, ¿verdad? Sí, esa es la diferencia eh, conceptual entre despenalizar y legalizar. Nosotros estamos planteando la legalización del aborto. Esto es no solo quitar como delito en el Código Penal a la mujer que interrumpe voluntariamente el embarazo, sino también exigir a los efectores públicos de todo el país la realización de esta práctica cuando una mujer la solicita. Uh -huh. eh, Silvia, ¿qué se le dice a la sociedad que en muchos sectores hoy se enfrenta a un debate? En este caso estamos en un contexto en el que se está hablando mucho más del tema que en años anteriores en que se presentó este proyecto. ¿Pero qué se le dice a la sociedad frente a los sectores que se oponen a que se legalice el aborto? Bueno, se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 ¿Cómo ven la correlación de fuerzas? Sabemos, usted decía recién que tiene más de 70 firmas de entrada para ser presentado eh, de distintos legisladores y legisladoras de, de diferentes bloques partidarios. ¿Qué posibilidades tiene este proyecto de al menos ser sometido a, a votación debatido en el recinto de diputados y senadores? Bueno, mire, en el Congreso de la Nación mi experiencia personal es que las leyes se aprueban cuando hay fuerte empuje de la sociedad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 Hablamos con Silvia Ausburger, actualmente diputada provincial en la provincia de Santa Fe y también fue diputada nacional por el Partido Socialista. Integró la comisión redactora que elaboró este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que se presenta hoy por séptima vez en el Congreso Nacional.